ha ha ha ha clasificación C el año 2003, un día dijeron Wicho y Alcanueve, vamos a hacer un grupo de rap pa' ver qué sucede sí. sin tener ni puta idea que entre caguas que se beben, nací a un icono del rap con guanatos como sede, y ahí fue qué sucede en el barrio de la cancha la vida me noqueó y me levanté por la revancha, cuando un día perdí el trabajo la vieja y el cantón, ¿dónde estaban esos güeyes para hablar de este cabrón? ¿verdad que no? entonces no tenía ni puta Que los hace pensar que hoy en dia me dan pelea Si hoy todo mi barrio de mi se siente orgulloso Iré a la jefa a decir, Luis no seas tan mentiroso Como ustedes, te andan presumiendo pertenencias Diz que roba, diz que vende, diz que mucha delincuencia Pero yo que se de ti, se que todo es apariencia que Si no fuera por papi, ni el carro, ni la licencia si, Ni tu te mantienes, mami te compra el cereal Vente lejos del gangsta rap, manden lo real Porque para gozar tienes que pasar las malas Es como no sangrar después de sentir las malas Al jefito, cuantas canciones que ya le he escrito Daría todo por poder rolar un blon con el cuinito No se puede, no se pudo y no se va a poder Mas le estoy chingando reciopas y un día los vuelvo a ver Cantar juntos una rola, jalarle a la pistola Y decirle que no hay pedo, que la jefa no está sola Que gracias a mis rolas no falta pan en la mesa Y que su hijo allá en la tierra movió miles de la cabezas por mi responde, no con mi mentira si una banda se esconde, la calle sabe de mi nombre, no son varios años caminando entre la lumbre, la calle sabe de mi nombre, en mi barca malla se me hizo costumbre, la calle sabe de mi nombre, después de eso cayeron las ventas, fotos y firmas de la pantaleta, muchos conciertos de viajes, maletas, revistas y letras buscando conectas, canto y harto de cataletas, que si no cantas Se dieron la vuelta por todo el planeta moviendo banquetas Me cago de la risa, parece llevan prisa Y terminan como mosco embarrado en el parabrisas Si yo soy su padre, déjalos que digan misa Ni un puto peso de la radio ni de Televisa Me dirán vendido si voy y firmo con Sony Aunque a mí me distribuyen los piratas de San Johnny Desde mi inicio, los piratas saben del proceso Y total, yo también compro de esos discos de 10 pesos Original lo compra el que tenga feria pa' eso Y pide Yo no me voy a morir por eso Que escuchen mi música, eso es lo que cuenta Total cuando me muera no me voy a llevar la cuenta Ni la punto cuarenta, ni cien, ni de cincuenta Pero encárgate de que mis hijos ya no paguen renta Ten en cuenta, mi rap es lo que a mi me da la gana Yo nunca vine a esto por fanáticos ni fama Dices que me vendí, loco, te has equivocado Porque fueron mis CDs los que ya están agotados Digamos que encontré lo que tanto había buscado Un trabajo que me ayude a mi familia a dar bocados Llamen a la gente Abogado. Otra vez me han demandado Todas esas rastas de homicidio en primer grado Total en los juzgados Ya estoy bien embronjado Discúlpate y vete, tu juego está La terminado La calle salió de mi nombre Ven, oh, oh, eh, mi eh, historia eh, por mi responder Ya sabes nos anote otra oye maxo que te anote en otra es el perro c clasificación c K.